...de campeones 2018, con lo que cierra una temporada perfecta... ...campeón de Liga, campeón del trofeo de San Isidro la semana pasada... ...y ayer noche, y con cierta autoridad, se alzaba con el trofeo de campeones... ...ganó sus dos partidos, a Juventus, eh, en este caso le endosó un 4-1... a 1, ...y a Vampiros un 3-1, a 1. mientras que Vampiros y Juventus entre ellos... ...empataron a cero en el primero de los partidos... Y terminó decidiéndose a los penaltis y la victoria se fue para Vampiros Como decimos, se cierra no solo eh, lo que es la, el trofeo de campeones Sino lo que ha sido la temporada de la Asociación ciclista eh, asociación de, Local de Fútbol perdón Una temporada en la que bueno pues ha contado con esa, esos ocho equipos en la competición liguera Que se redujeron a siete en el trofeo de San Isidro Eh, que nos dejaba pues, una liga bastante emocionante hasta prácticamente la última jornada en la que tres equipos estuvieron implicados en la conquista del título Aspirantes, Juventus y La Bodeguita Los vampiros que había dominado el fútbol local eh, las competiciones locales en los últimos años pues en este se ha encontrado con una situación totalmente diferente un plan renove del equipo en el que se ha visto pues, eh, con poco efectivo para afrontar una liga pues tan compleja y difícil como es la, la liga local. De eso se ha aprovechado aspirante, que se ha encontrado, pues en este caso, con la otra cara de, de la moneda. Es decir, con el equipo ya renovado, con gente joven que ha aportado mucho al equipo, que se ha compenetrado perfectamente con los jugadores veteranos y que le ha hecho eh, ganar, como hemos dicho, tres eh, títulos. Enseguida vamos a estar hablando de no solo el trofeo de campeones, sino <coughs> de lo que ha sido Eh, el curso, lo que ha sido de esta temporada 2017-2018 para la Asociación Local de, de Fútbol. Además, eh, también tenemos que hacer referencia a lo que nos espera este fin de semana. Recuerden que mañana a las 11 de la mañana en el pabellón Coruñés de Elburgo debuta el Ubrique Fútbol Sala en la Copa Nacional de Clubes de la Asociación Nacional de Fútbol Sala. Su rival Tecnocasa Parquesol, el equipo al que se va a medir en ese debut eh, dentro del grupo B, en el que, como saben, pues se clasificarán los eh, dos mejores, eh, los dos primeros clasificados de cada grupo pasan a cuartos de final, junto a los, do, a los dos mejores terceros. Y con la esperanza de que el conjunto ubriqueño, al menos, logre pasar esa primera fase. Van a por todas, pero entendemos que eh, entre lo largo del viaje, lo largo del desplazamiento... Y, y, bueno, a la altura de la temporada en la que nos encontramos, eh, unido también a la complejidad del torneo, al potencial de los rivales, no va a ser fácil que domine como lo hizo, por ejemplo, en el último campeonato de Andalucía, la competición. Suponemos que aquí va a tener unos rivales más potentes. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Juega, como hemos dicho, a las 11 de la mañana. Jugará también a las 4 de la tarde contra el equipo salmantino del MHLQ. Y también a las 8 ante el conjunto del eh, área de Tamajón Futbol Sala de Guadalajara. También mañana vamos a estar pendientes de lo que va a hacer un ubriqueño eh, en la cicloturista. Quebrantahuesos, la 28ª edición de la prueba cicloturista más importante de España, que reúne a 11.000 ciclistas, nada más y nada menos en sus dos modalidades, la de Gran Fondo, de 200 kilómetros, y la de Medio Fondo, de 85. En la larga va a estar eh, Francisco López Ruiz, con la intención de cubrir esos 200 kilómetros y coronar los cuatro puertos de montaña, el Sompor, el mari y Blanc, el Portalet y el Oz de Aca de Jaca, que son los eh, las principales dificultades que se plantean en esta prueba, en esta quebranta huesos. Y también hoy vamos a hablar eh, o, o recordar que mañana sábado aquí en Ubrique vamos a tener una interesante actividad deportiva. Vuelve Ubruklin 3x3, el torneo de baloncesto callejero de 3x3, que en este caso, eh, este año tendrá como ubicación el colegio de Reina Sofía, inscripciones gratis y comenzará a partir de las 7 de, de la tarde. Hablamos de ella ampliamente la semana pasada y, bueno, pues en principio tenían previsto torneo de 3x3 de baloncesto, de fútbol y hasta de crossfit. Así que vamos a ver lo que nos deja la cita este próximo sábado a partir de las 7 de la tarde en la cancha de la Reina Sofía. Y todavía nos quedaban pendientes o nos quedan pendientes Eh, citas que tuvieron lugar el pasado fin de semana Hoy vamos a afrontar en principio el triatlón de ronda Que se disputaba el pasado domingo Y que contó con participación ubriqueña Juan Antonio Domínguez Bueno Que eh, realizó la prueba en la distancia olímpica eh, Terminando en la posición 58 de la general Con un tiempo de 3 horas 32 minutos 14 segundos Más de 300 participantes en este triatlón ciudad de ronda Y también tuvo lugar en Pamplona la, la quinta edición de la EDP San Fermín Maratón, una prueba que engloba varias distancias, la distancia maratón, la media maratón, los 10 kilómetros y los 5. Pues en la prueba de 10 kilómetros participó el lubriqueño Mario Aguilar, que terminó en la cuarta posición con un tiempo de 37 minutos 41 segundos. Son cuestiones que vamos a tratar en unos instantes. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos.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 Organiza la agregación de juventud del Ayuntamiento de Brique y la Casa de la Juventud. Colabora Radio Brique.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 Patrocina la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Urique. ¿Estás en paro? ¿Terminaste otros estudios? ¿Deseas abrirte nuevos horizontes laborales o ampliar tus estudios? Tu oportunidad puede estar en el Instituto Las Cumbres. Ciclos de Administración y Finanzas de Grado Superior gestión administrativa o electrónica de vehículos de grado medio... ...además en el Instituto Las Cumbres te ofertamos... ...las familias de formación profesional inicial... ...administración y gestión... ...y transporte y mantenimiento de vehículos... ...titulación requerida bachillerato FP2, secundaria o a través de la prueba de acceso. Si tú eliges, si buscas una titulación oficial para presentarte a oposiciones, optar a nuevos puestos de trabajo o iniciar tu propia empresa, acude a nosotros. Te esperamos en el Instituto Las Cumbres, preinscripciones del 15 al 30 de este mes. Tu formación, tu futuro. Segundo concierto de jazz Ciudad de Ubrique El sábado 23 de junio a las 9 En el IIS Maestro Francisco Fatou No te pierdas este concierto de jazz A cargo de Tito Alcedo y Nono García A beneficio de la asociación Vamos Juntos Ubrique Las entradas a 6 euros Las puedes conseguir en la oficina municipal de turismo Recuerda, este sábado Segundo concierto de jazz Ciudad de Ubrique Colaboran Cineando en Ubrique Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique Autoescuela Celia cumple 20 años. 20 años formando buenos conductores. 20 años apostando por una mejor enseñanza con el mejor trato y atención personalizada. 20 años con la garantía de nuestro alto índice de aprobados. 20 años de alumnos satisfechos en autoescuela celia queremos agradecer a todos los que a lo largo de estos años han depositado su confianza en nosotros en autoescuela celia celebramos los 20 años con grandes descuentos ofertas únicas y con la calidad de siempre venga a informarte estamos en Plaza de la estrella teléfono 956 46 38 60 autocuela celia cumple 20 años venga a celebrarlo con nosotros 41 minutos de la tarde, vamos a entrar de lleno en materia hablando de la cita que eh, tuvo lugar en la noche de ayer, en la tarde noche, ese trofeo de campeones de la Asociación Local de Fútbol, donde con el formato triangular se midieron pues el campeón de liga, el aspirantes el subcampeón, la Juventus y el conjunto de los vampiros, que eh, cogió la plaza, digamos, como la, la plaza del campeón del trofeo de San Isidro, que fue el el conjunto de eh, aspirantes y que, por lo tanto, pues <coughs> pasa al siguiente contendiente. Eh, un triangular en el que, en principio, se enfrentaron los equipos de Juventus y, y Vampiros en ese partido de 45 minutos que terminó con empate a cero. Empate a cero entre los dos equipos. Eh, mm, en este caso, <coughs> al final, pues hubo tanda de penaltis. Del que salió victorioso el conjunto de eh, los vampiros El siguiente partido nos dejaba al perdedor del primer partido A la Juventus eh, y al club deportivo Aspirantes En este caso terminaba con victoria de Aspirantes Por cuatro goles eh, a uno Y el último partido, obviamente, el que suponía ya Lo que iba a ser, eh, lo, el que iba a decidir el campeón del trofeo Midió a Aspirantes y, y Vampiros y terminó con victoria ...de Aspirantes por 3-1. Por lo que Aspirantes se proclama campeón de campeones... ...en una temporada en la que lo ha ganado todo. Eh, se llegaba el título de Liga... ...hace poco más eh, de un par de meses, eh, un mes y medio más o menos... ...la semana pasada se llegaba el trofeo de San Isidro y hoy, en este caso ayer... ...cerraba la temporada con ese título, con lo que eh, se convierte en el auténtico dominador esta temporada del fútbol local Vamos a hablar de lo que fue esa final de campeones Ese trofeo de campeones Y de lo que ha sido la temporada Con el presidente de la Asociación Local de Fútbol Con Ángel Ríos Que lo tenemos al otro lado del, del teléfono Ángel, buenas tardes Hola, buenas tardes Como decimos, ayer ya se cerró la, la temporada Para tu colectivo Con ese trofeo de campeones Y con esa posterior entrega de, de trofeos De lo que ha sido la temporada Los trofeos de, de la competición liguera ¿Cómo transcurrió la velada de la noche? Gracias Pues bastante bien, ¿no? Hombre, la afluencia de público y eso pues se, estuvo, se dejó notar ¿no? por todas las actividades pues, que estaban programadas en la noche de ayer, la tarde noche de ayer, eh, pues por parte de los equipos jugadores, plantillas y eso, pues estuvo bastante concurrida en la noche y, y transcurrió todo por su por sus cauces eh y, y sale todo fenomenal. Uh -huh. Puede ser el reflejo de lo que ha sido la, la temporada por lo que comentan, ¿no? una, una final de trofeo de campeones eh, con muchas actividades eh, eh, deportivas y no deportivas el mismo día y a la misma hora. Eh, digamos que no es la eh, no es la primera situación a la que se, con la que se encuentra la Asociación Local de Fútbol de esta temporada. Ha tenido problemas en ese eh, a ese respecto, ¿no? Sí, eso ha sido la tónica en este aspecto, ya lo hablamos la última vez que fui hablando eh, en Bollobrique, pues fue ese aspecto, ¿no? Que había mucho muchos eventos, muchos eventos deportivos, ¿no? Citas de ocio, en fin. Programadas todas en las mismas fechas, ¿no? Porque es lógico también es normal, ¿no? Estamos hasta hace, a mediados de junio cuando finalizan todos lo, lo, lo que son los cursos Eh, también pues las la escuelas deportivas no de los niños en fin toda esta clase de, de, de tipo de deporte se finalizaan todas en el mismo periodo de tiempo que estamos hablando allí a mediados de junio y hemos coincidido todos en el mismo tiempo y y eso es lo que ha salido es lo que nos ha salido perjudicado no eh, en este aspecto uh -huh. Bueno, pues lo que se refiere al trofeo de ayer, Aspirante se llevaba la victoria, logra el triplete esta temporada y se confirma como el dueño y dominador del, del fútbol local en este 2018, ¿eh? Sí, totalmente. Eh, ha ganado las tres competiciones, ¿no? Eh, ayer fue un poco más claro, ¿no?, el ser vencedor del trofeo de campeones, no tanto en la liga y en y en, el, y en la final del trofeo de San Isidro, pero allí sí demostró el claro dominio en el formato de, del triangular del trofeo de campeones que le que le tiene cogido a la medida y y que lo gana con, no con mucha facilidad, pero sí que tiene lo tiene dominado en, en muchos aspectos lo tiene dominado lo que es el, el, el estilo de juego en este estilo de trofeo Y sobre todo la, la gran pegada que tiene este equipo, ¿no? Sí, aparte de la pegada estuve escuchando a a francisco trujillo no tiene sí. un equipo y equipo como compacto un bloque muy muy hecho el cual se conoce eh, el que ha estado durante todo el año y eso es muy importante no eh, para afrontar lo que es una, una temporada completa pues es bastante importante de que este bloque pues se mantenga unido durante todo el año y después pues con los refuerzos no que llegan a finales de temporada con con la terminación de, de las ligas federadas y todo eso, pues se incorporan los jugadores, los estudiantes también están siendo a lo más regulares porque ya están por aquí por la localidad, pues a eso lo sumas y el equipo pues, te deja anotar, no no solamente para aspirantes, sino también para el resto, pero si el bloque lo, lo ha mantenido durante todo el año, pues es más fácil a la hora de jugar porque ya se conocen de todo el año. Ajá. Uh -huh. En el primero de los partidos se midieron los equipos de juventus y vampiros terminó con empate a cero como fue el choque pues el partido tuvo un poquito eh, un poco descafinado en el sentido de que fue muy, muy el, el juego fue todo concentrado en el centro del campo uh -huh. eran estuvo muy era un choque muy muy muchoso en ese sentido no Hubo muy pocas ocasiones yo recuerdo dos, uno para cada equipo que tuvieron a lo mejor la, la oportunidad de crear la lanza para un lado para otro pero que estuvo como que no se decidieron ninguno de los dos por, por ir a, a, por, el, a por, lo, por lo que es el partido mm. Terminó con empate a cero como decimos la tanda de, te, de, de penaltis en este caso eh, dejó eh, la victoria para, para los vampiros y en el segundo de los partidos se midieron Eh, el conjunto de aspirantes y la Juventus terminaba con una victoria contundente, 4-1 a Sí, en los primeros 10-15 minutos fue el partido que estaba muy igualado, estaban pues como viendo a ver qué podía suceder, ¿no? Los dos equipos, a ver por dónde podía ir hasta que el aspirante, pues, la primera que tuvo, la enchufó y declinó declinó la balanza a su lado y y después pues ya conocemos, ¿no? En el momento que ellos tienen hueco y y se se reapiezan atrás bien defensivamente, salen a la contra y, y matan, ¿no? Y el partido pues lo terminaron lo terminaron por por ganar de esa manera, ¿no? Y el de los vampiros fue parecido? Pero de los vampiros fue un poco más o menos por el tiros, lo que va a lo mejor duró algo más durante durante 20 minutos o una cosa así que estuvo el choque eh, viendo la... porque el aspirante había que tener en cuenta de que en este caso de dos resultados posibles de tres resultados, dos eran favorables para ellos, con la victoria y el empate pues ganaban pues ganaban lo que era la edición del trozo de campeones el vampiro solamente le ganaba le daría a ganar solamente, entonces a mí me faltó que vampiros fueran un poco más por el partido, estuvo... Mm. Eh, viendo a venir y no terminaba de, de ir un poco de lanzar la ofensiva ¿no? y, y buscar el partido un poco más un poco más más brusco ¿no? en, el, en ese aspecto eh, cuando aspirante marcó el primer goldo ¿no? que que el, pues se puso 1-0, entonces gumpirón empezó un poco a, a despertar y cuando ya despertó pues lo que, es lo que estamos hablando no un equipo como aspirante que con uno 0 que ya lo tiene todo de cara pues también es la segunda que tuvo, porque también marcó el 2-0 y ya pues fue más complicado para ello. Uh -huh. Bueno, de esta manera el aspirante puso ayer el broche de oro a la temporada y nosotros ahora, que si te parece bien, vamos a hacer el balance de lo que ha sido este curso en líneas generales, porque ¿qué sensación te ha dejado eh, esta temporada como presidente? Pues la sensación, como todo año eso cuando termina, pues... De tranquilidad, misma, ¿no? ¿no? Claro, tranquilidad ya, eh, teniendo ya pues el periodo de descanso, ¿no? Y es totalmente positivo, ¿no? Porque en los finales de año todo, o por lo menos yo en, en, mi, en la experiencia que tengo, pues casi todos son positivos, ¿no? Porque terminan los equipos bastante bastante repleto de, de gente, uh -huh. los partidos son concurridos, ¿no? En el, en el aspecto de las plantillas, y que o no, pues el este año ha sido yo creo que inclusive me mejor que otros años, entonces pues el balance es positivo no porque ver los equipos que tienen las plantilla pues muy reforzadas no más que el, el, lo que es el aspecto de la liga pues te deja un buen sabor de boca no porque los equipos compiten de mejor manera no teniendo más efectivos mm. Sobre todo porque, al menos en los trofeos, lo que sí hemos visto a equipos rejuvenecidos, no que, que es lo bueno, que entra la Sabia Nueva en, en la liga local y, y ha sido casi en todos los equipos. ¿no? Sí, esto es un aspecto a tener muy en cuenta. no Ya lo hemos hablado en anteriores ocasiones de que si no existe este relevo generacional, pues el fútbol local tiene tiene fecha de caducidad ¿no? y, y los jóvenes no se incorporan a jugar a lo que es la liga local pues esto eh, tiene el ciclo, se puede se puede acabar más pronto de lo que uno se deja de, de pensar. Entonces los equipos, pues sobre todo, aspirantes y vampiros, si los miráramos ayer, en el proceso de campeones, algunos se sorprendería porque los equipos que tienen son bastante, bastante jóvenes, los mm -hmm. dos, y, y cabe destacar este aspecto en, en varios equipos de la liga local que, se está dando este relevo generacional esperemos que, que los jugadores pues tengan este este espíritu de, de querer jugar de, de el compromiso en fin uh -huh. todos estos aspectos que dan que hay que tener no para poder mantener lo que son los equipos con esa vitalidad y esa energía no que necesitan pues una competición local no en este caso del fútbol 11 uh -huh. repasando lo que ha sido la, la temporada en cuanto a la liga Vimos que Aspirantes se llevaba el título yendo de menos a más y, y la Juventus, que estuvo do, dominando la competición durante la primera parte de la temporada, parece que se dejó ir, ¿no?, cuando cuando lo tenía todo de cara. Pues sí, tú mismo lo has dicho, ¿no? El aspirante fue de menos a más y yo creo que la Juventus fue de más a menos. Uh -huh. eh, fue lo, el caso puesto, ¿no? Yo pensaba de, en un principio que tal como había empezado el 2020, yo, yo creía que ellos iban a mantener ese ritmo durante, por lo menos hasta lo que es la temporada de Liga, después los trofeos, pues es cosa aparte, ¿no? Pero que iban a mantener el ritmo y que iban a conservar la ventaja que tenían, pero en los partidos claves, pues no tuvieron a lo mejor esa fortuna, esa suerte, ¿no?, que hay que tener para poder rescatar algunos puntos que le hicieron falta al final para poder conseguir el título liguero, ¿no? Le faltó este, esa pizquita al final para poder mantener esa regularidad para que te des lo que es el título de campeón de, de Liga. Y uh -huh. aspirante fue el, el caso contrario, ¿no? Empezó de menos a más y terminó como un tiro y al final hemos visto, ¿no? Que también eh, está hecho o tiene esa medida cogida en los trofeos que, que están... Eh, Eso es como que dice amor de ellos, ¿no? Que le dan bastante bien. Ajá. Uh -huh. ...la Bodeguita, Aspirantes y Juventus... ...que son los equipos que han destacado... Eh, ...este año, que han estado ahí los tres peleando... ...hasta casi la última... ...bueno, hasta casi no, hasta la última jornada... ...y luego, pues aparte... ha estado el, eh, los vampiros... ...que este año han tenido problemas de... ...disponibilidad de jugadores... ...el equipo que ha ido dominando estos últimos años... ...y, y bueno, pues eh, según nos comentaba Darío... ...el, el pasado lunes... Eh, ...claro, el equipo se renovó hace tiempo... ...ahora coincide con que esos jugadores... ...no, que han sido la base pues eh, se van fuera Asturias a estudiar o, o a trabajar y, y claro, esto es cíclico, ¿no? Supongo que le ocurrirá le irá corriendo también a los vampiros, a a Pirante, perdón, y a los otros a los otros equipos. Sí, son ciclos que tienen que pasar, ¿no? Pero la ha pasado este año, ¿no? Y ha rejuvenecido el equipo mucho y a Pirante le pasó el año pasado fue un año un ¿En año en España y vamos a ver, escucha sí sí en blanco te decía Ah, esa, ah vale que no está había escuchado. Sí. en blanco porque era un año de transición sí. para ellos. era un tiempo de hacer como eh, como quien dice reflexión de, de hacer de revvenecer lo que es la plantilla lo han hecho y mira los frutos lo tienen ahí el año pasado pasarían lo pasaron mal pero este año han tenido todos estos frutos de haber reunicido la plantilla lo han hecho lo han revenecido con gente joven pero aparte de menos joven y que saben Y que tienen calidad futbolística y tal todos los equipos le pasa esto y son ciclos que tienen que pasar y que y que y que a lo mejor por lo que te da es esa experiencia para de cara al futuro pues puedes hacerlo mejor ¿no? mm. oye qué tal los otros equipos eh, hemos visto a jóvenes veteranos en este caso eh, en el trofeo sobre todo de san isidro a, a un buen nivel hasta esas semifinales donde cayó ante los vampiros dando la sorpresa a la fase de grupo Eh, San José Josésé aandolu que son los otros equipos de nuestra localidad cómo, cómo los has visto pues a andlu que por parte que me toca a mí pues uh -huh. te hemos terminado la, la temporada un poco floja no hemos terminado pues con muy poco efectivo y, y con ganas que terminara uh -huh. y no ha sido un buen año en el sentido de que empezamos muy bien pero después a medida que iba avanzando el tiempo pues ha sido bastante flojo eh, terminamos el trofeo con pocos efectivos, a los justo, ¿no? No que tuviéramos mucha falta de jugadores, pero a los justo y, y, como te digo, con ganas que terminara. Después estábamos pues, que, como todos estos años atrás, pues un equipo que, que se, se dedica a lo que a la liga local para la práctica de, de fútbol y, y a el rato los domingos y ahí se mantienen, que es digno de destacar, ¿no?, que de domingo tras domingo, pierdan por la por el resultado que sea, pues siempre siempre estén ahí dando dando el callo en el próximo partido, pues están otra vez jugando y otra vez con las mismas ganas y la misma ilusión. Y, hombre, eso cabe destacar que año tras año, pues esto no es tan fácil y mucha gente, eh, como bien dice, baja, se bajaría del barco muy pronto. Y ellos no lo hacen y es digno de mencionar. ...después jóvenes veteranos pues... Eh, ...han terminado... ...como ha visto pues en las seleccionarias del Torso San Isidro... ...nada es casual... ...ganaron los tres partidos de... ...de su grupo... ...con la Bodeguita y con la juventud ...que uh -huh. eh, es poco... ...no es poco y ahí está... Eh, ...un equipo que se ordena muy bien atrás... ...que saben a lo que tienen que... ...que jugar... ...después con los 3, 4 o 5 jugadores que tienen más... ...más jóvenes... ...pues saben tus arma y las explotan al máximo... Y está, ¿no? En el trofeo pues, le vino anillo al y se presentaron en semifinales y cabe destacar que en las semifinales, porque tuvieron un poco de mala suerte en el sentido de que no de que las ocasiones que tuvieron, eh, tuvieron el, el resultado estrecho eh, con un 2-1 y, y tuvieron dos otras ocasiones para empatar el partido, haberlo llevado a los penaltis y, y no los materializaron. Si no, estaríamos hablando a lo mejor de que finalistas fueran sido ellos, ¿eh? Oye Ángel, ¿y qué tal el, el Benojan? Era el equipo, la novedad de esta temporada Estuvo en Liga, eh, dio la espantada en el trofeo de San Isidro ¿Cómo, ¿Cómo han quedado tanto ellos como vosotros con su participación? ¿Contentos? Eh, pues claro, a ver, en balance que yo hago ello, Yo con los jugadores he, he hablado bastante He hablado poco, ¿no? Yo con el que más he hablado es con su representante Con el entrenador, con Francisco Barranco el Paco, ¿no? Como lo conocemos aquí Y paco pues en primer lugar es una excelente persona eh, lo quería mencionarlo ¿no? que es una persona que le gusta mucho lo que es el deporte eh, está dedicado también en su localidad en lo que es en penajá al deporte base con las categorías de niños y, y él pues ha quedado contento en el sentido de como lo vamos lo hemos acogido aquí en Urique, de cómo lo hemos tratado a él y a su equipo. Lo que no ha quedado muy contento es por el compromiso que han mantenido sus jugadores con él no con él y con la liga localda que lubrique uh -huh. porque al fin al final en el que estaba dando la voz y la cara eh, aquí en lo que es el, en el comité y claro está que no lo han dejado en buen lugar a él como representante de todos esos jugadores y pero él en ese sentido con la gente de aquí eh, ha quedado encantado y el equipo pues fue en tónicas generales de menos de, de más a menos Y a medida que iba avanzando la temporada pues iba viendo más más eh, más que estaba con menos efectivo de, de cara a, la, a lo que es los fines de semana cuando iba avanzando en el tiempo. Mm. Entonces pues al final en estos fútbol tan Isidro en la primera jornada pues se encontró con con que tenía siete jugadores para poder venir a Aubrique y llamó por la mañana y comentó que no podía desplazarse con ese número de jugadores. Mm. Ya pues hablando y valorando las lo que podían pasar en siguiente semana, pues él vio que no que los jugadores no iban a responder y decidió de mutuo acuerdo con nosotros no que, que se retiraban mejor de la competición para no dañar más lo que es pues lo que era lo, los demás encuentros que quedaban del toso del toso de santido, pero uh -huh. después de la liga eh, ellos su participación pues ha sido buena, ¿no? Porque tienen tienen uno, tienen dos o tres chavales que juegan bastante bien a fútbol y han tenido sus resultado Cuando han venido cuando han jugado con los equipos los ¿no? de la media tabla para abajo y lo no recordemos que la aspirante aspirantación campeón de liga pero de la primera jornada que no sé si perdieron o empataron con ellos eh, tenían nivel pero que no han sido regulares ni tampoco han tenido está ese compromiso para poder estar por pues, toda la temporada lo mejor pues siendo un equipo más de los que estuviera peleando de la tabla, de media tabla para arriba. De hecho, su participación en la Liga Local respondía precisamente a, a, al, al proyecto que en principio ellos tenían, que nos comentaban a mí que querían hacer un equipo para federarse, pero que querían probar antes el compromiso de la plantilla de los jugadores, porque claro... Cuando esto se plantea, los primeros días todos dicen que sí, todo es muy bonito y, y su entrenador, supongo, y la gente que, que iba a mover el proyecto quería ver realmente cómo era el compromiso eh, de los jugadores y nada mejor que verlo en una liga local fuera de Benojan. En ese aspecto, por lo menos, sí. digamos que habrán sacado bastantes conclusiones ¿no? de cara a, a la próxima al próximo año si los quieren federar. Pues sí, pues ya saben la conclusión en la que han podido sacar, ¿no? Mm -hmm. En una liga local de aquí de un desplazamiento que es de menos de una hora y no han tenido y, y han tenido una incomparecencia y se han retirado pues imagínate a nivel federado, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que ya no es federar el equipo. Federar el equipo es tener un presupuesto, que eso es dinero. Sí, claro, y... necesita, es un proyecto serio y entiendo que por parte de los responsables, ¿no? intentarán antes pues probar, ¿no? para, para luego no pegarse el batacazo. En ese caso, ya claro, esa era la, la prueba que tenían vale aquí 100. de juego. Uh -huh. Estamos hablando que el presupuesto para aquí, para llegar a local, no llegaba ni a los 900 euros, que es lo que más o menos lo que pagan cada equipo por la temporada completa. No ha llegado a los 900. Y federado, pues, estamos hablando de que son miles de euros. Estamos hablando. Eh, entonces, ya, sea si aquí, aparte del compromiso de los jugadores para el desplazamiento todas las semanas, ¿no? que es cuando se ve eh, realmente si el proyecto... El proyecto tiene viabilidad de cara a lo que es a la siguiente temporada si los quieren federar. Pero no. la prueba pues era esta y yo creo que la prueba pues ya sacarán los que tienen que sacar la conclusión. Pero yo creo que la conclusión es que con la gente que tienen eh, o que tenían en la plantilla ellos para de cara al futuro hacer lo que es el, el equipo federado pues que no podrán contar mucho con ellos porque después lo que, lo que pueden pegarse es pues, un batacazo. ¿no? Bueno, eso es lo, es lo deportivo. Y el balance lo organizativo, hay que comentar que, como, como decíamos antes, se ha arrastrado el, el problema de, de la disponibilidad de las instalaciones, ¿no? que retrasó el comienzo de la liga y luego pues, eh, que también os ha visto obligado o ha obligado a cambiar la, las fechas previstas para algunas competiciones por la coincidencia con otros, con otros eventos. En ese aspecto no estáis contentos, ¿no? pues no, la verdad es que no, porque aparte de que hay, hay, lo que te estaba comentando antes, ¿no? que, que yo no, no soy partidario de que la, de que no haya más eventos en la localidad, al revés, mientras más eventos haya en la localidad, pues más vida tendrá el pueblo, más más diversidad habrá para todos, ¿no? Yo lo que sí me quejo es que, eh o me quejo o, o quiero la reflexión que quiero hacer es que hay que mirarlo todo de un punto mejor organizativo, de estructurado y, y planificado para que no nos veamos perjudicados por pues, ningún colectivo, asociación o entidad que quiera organizar algún tipo de evento, ya, ya sea deportivo, lúdico o social, que concurran todos en la misma fecha En la misma fecha me refiero en días uh -huh. y tarde-noche, ¿no? por ejemplo, como en el día de ayer. Uh -huh. Entonces mirarlo todo de un punto de vista para que pueda haber pues esta diversidad en varios fines de semana que no nos, que no nos pisemos entre unos y otros, y esto cabe destacar que, por ejemplo, nosotros hombre, eh, nosotros por fecha, porque esto es como se ha alargado hasta este mes por las competiciones que tenemos, ¿no? Podíamos haber quitado algunas, también es verdad, la podíamos haber quitado, pero también podíamos haber tenido disponible el campo de, de sespe natural, que por diversas razones del... del del replantado que cela hecho y del tiempo como ha alcanzado eh pues fertilizando lo que es la hierba y esto pues nos hemos visto obligados a empezar la liga como que dicen en enero. Entonces, en enero empezando una liga pues no se puede no se puede terminar en otra fecha que tiene alguno. Y hubiéramos comenzado la temporada en noviembre como era como viene siendo más o menos habitual en años anteriores, pues nosotros terminaríamos como el año pasado que terminamos el 3 de junio, no el 22 el 21, perdón, como hemos uh -huh. terminado. Estamos hablando de casi tres semanas antes. Uh -huh. Entonces, así, nos, así los colectivos vamos terminando antes, nos vamos quitando del medio alguno y otros pueden estar haciendo eventos, otro tipo de citas eh, en el periodo que le corresponde, que a lo mejor por tradición es en junio. Y nosotros terminamos antes como también es tradición en este colectivo, pero siempre y cuando tengamos pues en la mano la posibilidad de, de empezar lo que son en fechas acordadas y concertadas, que son comunes y normales, pues las temporadas como hay que empezarlas, ¿no? Y después, pues, aspectos, por ejemplo, como cuando coincidimos con otros eventos deportivos en, en el mismo fin de semana, pues hacerlo de tal manera que no, no nos veamos perjudicado como estuvimos hablando la última vez, eh, con el tema, por ejemplo, de la Copa de Diputación, ¿no? Eh, nos vimos afectados en la última jornada de estos años en ¿no? el país con una fuga de jugadores... a que se fueron a jugar, pues, este, esta Copa Diputación por los diversos equipos que había apuntado de la localidad. Uh -huh. Oye, Ángel, ¿y, ¿y el tema con los árbitros qué tal ha ido este año? Pues la verdad es que estuvo como todos los años fatal. Porque esto, es como, como, esto es, el, es como la gráfica que hemos comentado de los equipos, ¿no? Que siempre se empieza muy bien, pero la gráfica sube, tiene la cota que sube el pico, pero cuando va llegando mediada o finales, mediada o tres cuartos de la temporada, el... El, lo que es la gráfica empieza del pico a bajar pues esto es exactamente igual eh, los árbitros se han ido mermando a medida que ir avanzando en el tiempo eh, a finales hay casi las tres cuartas partes de la temporada hacia adelante y diferentes compromisos bajas por trabajo, en fin diversos motivos que y también por el número limitado ¿no? que tenemos de, de árbitros en el colectivo ¿no? pues y también también concretamos en que también hemos tenido que jugar los últimas estos últimas trofeos y el y fases finales de los trofeos en, de la ante semana, pues también limita un poco más lo que es el tener la disponibilidad de árbitro, ¿no? En este sentido pues también eh, es un handicap para nosotros, lo hemos podido solventar, eh, también pues darle las gracias a todas estas personas que se han se han presentado pues vamos a decir voluntarias, ¿no? para para arbitrar eh, lo que es la liga local ya que no es una decisión fácil ni tampoco aguantarla durante todo el año pero ahí han estado, yo lo di las gracias de los micrófonos de Tadeo Urique y, y el balance pues un poco de, como hemos estado hablando, como los equipos, no de más a menos pero bueno, hemos terminado la temporada yo creo que dignamente en el tema arbitral y, y sin ningún problema a lo largo de lo que es la temporada reseñable en cuanto a sanción y ni que haya ocurrido ninguna acción que haya que reseñar absolutamente ninguna ¿no? los, típicos, los típicos piques, cruces de, de, de diálogo y de alterar altercados que puedan tener en el fútbol Pero nada reseñable importante uh -huh. Y por último Ángel, la noticia también es que eh, tú como presidente quieres dar un, un paso al lado Ceder este testigo la, la próxima temporada ya de la Asociación Local de Fútbol ¿Crees que tu tiempo ya al frente del colectivo haya ha pasado? Pues la verdad es que sí, es decir, después de haberlo meditado y de verlo y de haber visto pues que ya se hace un poco todo más difícil, ¿no? Y, y que te va viendo que que va costando un poco más eh, estar eh, vivo y y, y de darle más energía a esto, yo creo que ya yo por eh, yo por mi parte, ¿no? Ismael yo ya se lo he comunicado, no he te lo he dicho mi opinión, ¿no? En este sentido no es que me vaya a desligar del por completo porque tampoco quiero dejarlo así porque sí, porque tendré que, tengo que ayudar, ¿no? a Ismael pues también ha comentado que él le veo cómo le veo un poco de ganas, ¿no? para para seguir, yo lo animo desde aquí ¿Sí? a que siga porque lo conoce, porque le gusta y porque también tiene un trato con los equipos que es exquisito, ¿no? y se llevan bastante bien con él y lo conoce esto Y, y le animo a que siga ¿no? y, y, y si yo le tengo que ayudar en algo pues no, no tiene que ni deduarlo que yo le puedo ayudar en el tema eh, administrativo de cualquier tipo le puedo ayudar en cualquier te tema y si alguien da el paso para estar con él para estar encabezando con él por lo que es el proyecto de, del comité pues encantado y aquí tienen, a mí me tiene por delante para poder explicarle para poder decirle cómo cómo funciona esto y, y no delicarme del todo, sino mm. indicando pues las pautas que hay que seguir, ¿no? Pero yo creo que que mi ciclo como que hoy dice ha, ha, ha concluido y que tengo que dar un pasito al lado, ¿no? Que también pues son bastantes años, ¿no? y, y dedicar un poco de tiempo también a la familia y, y también como que no me voy a dedicar al fútbol, que a mí esto es lo que es lo que me gusta, es lo que llevo en la sangre que es fútbol, y, y seguir practicándolo porque eso es lo que llevo mamando desde que tenía 5 o años que estaba apuntada a la escuela de fútbol, ¿no? Y eso no lo voy a dejar nunca, es tema uh -huh. organizativo de decir, pero lo que es la práctica hay de estar todavía, hasta que la cena no aguante. Uh -huh. Vamos, que no es por un, por un hecho en concreto, por lo que vas a dejar la presidencia, sino que entiendo que por agotamiento ya del proyecto, ¿no? Sí, claro, es por desgaste. Yo no no nunca ningún calentón, ningún problema con nadie, al revés, es lo que te estaba comentando, yo creo que es de los años que yo creo que más contento he, he terminado lo que es el, lo que es la temporada, ¿no? Por como ha sucedido todo, como han dado los trofeos, lo que son las fases finales, y el yerto de campeones. No sé, es uno de los años que más contento puedo he terminado. Lo que pasa que en lo que te digo, ¿no? Es, es de caste no y Y de que también ya llega un momento en el que ya pues quieres decir bueno yo me aparto un poco y que se vaya encargando otro que que ya va haciendo ahora que no va haciendo ahora sino que entre alguien que tenga ya esas ganas de cuando cuando segiosa no de querer hacerlo de tener esta vitalidad que a lo mejor con el paso de los años pues un, este tipo de de, de cargos pues se van desgastando nada más que por eso no es por otra cosa de no ningún calentón ni ningún problema con nadie. <risa> Pues nada, Ángel, lo vamos a dejar aquí, en principio de darte la enhorabuena por el trabajo de esta temporada, eh, desearte lo mejor si no tenemos ya la posibilidad de hablar contigo, eh, como representante de la Asociación Local de Fútbol, supongo que como jugador sí lo vamos a tener, porque te quedan muchos años, y, y nada, que agradecido yo también por, por, el, por tu apoyo siempre con nosotros, por habernos atendido siempre tan amablemente y por contar con nosotros, ¿eh? Muchas gracias eh, también te dé las gracias no por haberme abierto las puertas desde que desde que entré en la liga local, ¿no? El a tu medio de comunicación, como redubrique a dando difusión en cuanto a la, lo que la temporada que hemos estado. y ya sabes, eh, mi teléfono lo tiene y a disposición estoy de ustedes cuando tú lo necesites. Muchas gracias, Ángel, un abrazo. Gracias. Hasta, Hasta luego. luego. Dios se me recuerda como esta amurats entre para conocer el Seis y catorce minutos de la tarde, vamos a dejar el fútbol, la verdad que está siendo un mes eh, muy, muy futbolero con esto del mundial, con esto del final de las competiciones, con esto de eh, los campeonatos provinciales, con la fase de ascenso, eh, vamos a variar un poquillo, vamos a cambiar y vamos a quedarnos con el triatlón, ya saben, un deporte que hace unos cuantos años tenía muchos más de y de esos ya quedan pocos, pero desde el principio... Eh, aquí en Ubrique al menos eh, tuvimos a Juan Antonio Domínguez Que lo tenemos aquí, Juan, buenas tardes Buenas tardes ¿tú? Que el pasado fin de semana estuvo en... No, no es tierra natal, pero como si lo fuera, ¿no? En, en Ronda, en ese triatlón de Ronda En el que hubo una, unos 300 participantes Con, supongo, un día de calor Porque lo hizo por por toda esta zona No sé, ¿cómo te fue, eh, digamos, en el regreso a tu competición? Pues sí, la verdad es que mmm, corría, como se dice, en casa ¿no? Prácticamente, pero muy bien, la verdad es que eso hizo un día horroroso de calor. Mm, la salida también era un poco tarde, que nos cogió, pues salimos a las 10 de la mañana de nadar. Entonces, claro, nos cogió en plena hora punta de calor, pero por lo demás muy bien. Mm, fue un triatlón muy bonito, porque por la zona donde... Se, se realizaba porque se nadaba en el pantano de zara el sector de bicicleta iba por desde zara por se subía por monte corto dirección mm. ronda y bajamos una un sector de bici duro y bonito y después la carrera había allí por la zona del tajo de ronda que hombre, mm. que era espectacular organizativamente mm, supongo o, o entiendo que de gran de gran complejidad por todo el terreno que abarcaba ¿no? pues sí mira mm, si tenía una duda en, en hacer esa carrera era por el tema de la organización, porque me habían hablado otros compañeros, no muy bien de la organización, pero la verdad es que salió todo de lujo. Eh, yo te digo, con la calor incrementaron los hábitos nos dieron un bidón de agua en la bicicleta antes de subir el muro, el famoso muro este de Monte Corto, congelado. Uh -huh. Que yo te digo, que ya con eso nos ganaron a todos. Y la verdad que de 10. Ajá. Uh -huh. Eh, dura, supongo que dura por las condiciones en las que en las que se dio, es un triatlón duro, este de Ronda. Muy duro. Sí, porque estoy sabiendo de dónde por donde teníamos que saber pasar, sabía que era duro. A veces subía a lo que es el puerto de Las Viñas este lo conocemos nosotros por el puerto de Montejaque, no llegábamos a coronar saliendo del pantano y después el famoso muro este de a los villalones, ¿no? Claro, de, de Montecorto hacia los Villalones. Uh -huh. Para salir, los villalones no, no los atravesábamos, pero allí hay un puer, eh, la subida esa tiene 4 kilómetros creo que son y después unos falsos ya, unos sube bajas, sí, un unos toboganes, hasta que no llegas allí a la zona de Ronda la Vieja, allí donde está uh -huh. la ruina de Acinipo, uh -huh. que ya si te tira te tiras buscando el cuartel de la Legión la bicicleta y digo, a mí se me hizo eterna, yo te digo, yo que lo que no antes no me gustaba era correr, estaba deseando <risa> llegar cuartepa a la bici. De 38 kilómetros más de la mitad en su vida, seguro, ¿no? Sí, sí, sí, yo te digo que saliendo del pantano creo que eran 4 kilómetros de subivaja, un poquito de farzo llano y ya después empezamos a subir por toda la viña esa y enganchamos con la con, con la rampa esta de Monte de Montecorto Monte y te digo, de 38, 20 eran de subida, prácticamente. Sí. ¿Qué tal la, el primer sector de natación? Creo que era un kilómetro y medio, ¿no? Sí, bien. Mm, llevaba poco tiempo nadando porque este año... Bueno, llevaba justo un año sin, sin nadar, ni salvo un día que me escapaba o hacía un ratillo y demás pero desde el año pasado, por esta fecha, por San Juan, por el 24 de junio, que me apunté al triatlón de Zara, que se suspendió... Sí, que fue una debacle. La verdad sí. que, que uno se sacrifica para hacer una prueba con lo que cuesta económicamente, físicamente, familiarmente, de todo, y que te dé un varapalo de esto, la verdad que te deja... Entonces no había corrido ningún triatlón más. ¿Y la natación bien? Digo, Zahara uh -huh. hace nada muy bien, un sitio muy bonito para nadar, pero claro, siempre y cuando vaya uno bien entrenado a natación, pero bueno, no estaría mal. Uh -huh. Y la carrera a pie, que fueron un poco más de 10 kilómetros desde el cuartel de la Legión de, de Ronda, digamos, más o menos siguiendo el recorrido de los 101, Prácticamente, mismo, eh, ¿no? sí, una vez que sales del cuarto claro, lo 101 lo que pasa es que es más complejo y te vas buscando dirección la ermita de monteja que ahí lo que hacíamos era subir directamente hacia el puerto de la Muela. Uh -huh. Una vez que corren al puerto de la Muela bajaba a la asa de, del Tajo, a la olla del Tajo creo que se llama, y subíamos lo que es la cuesta del Cachondeo, la auténtica. Es decir, la zona, un carrilito que hay a mediación de la subida, uh -huh. hay un carril a la izquierda que, que sube por una escalinatas que llega al Campillo y eran dos puertas ahí más de uno... Vio la luz. Eh, ¿Tu objetivo tenías con esta prueba? ¿Te marcaste hacer un tiempo? O no, una... mira, principalmente eh, hacer la prueba, aparte de que ya, ya te digo, ya llevaba tiempo sin meterme en tema de triatlón y demás, pues quería volver y aparte también corría en caza, como quien dice, ¿no? Y corrí allí, por pues la verdad es que, que me gusta mucho y me motiva mucho. Y también porque era un pequeño homenaje que se lo hacía a Jaco Zoria, que uh -huh. igual que aquí en el Pentathlon, que yo no pude participar, pues la verdad que me unía una amistad con él y, y no sé, tenía la necesidad de, de hacer esa prueba, hombre, más que nada por eso también, por, por rendirle un pequeño homenaje a él. 33 14 58 de la general satisfecho con el rendimiento después de lo que tú comentas de casi un año no sin haber competido en, tri en triatlón? sí la verdad que sí se me fue un poco el tiempo para lo que yo pensaba más o menos estaba ahí en, la, en los tiempos eh, hice el tiempo que tenía previsto pero la bici la verdad que se me cruzó mucho mucho mucho uh -huh. y después la carrera a pie pensábamos que eran 10z kilómetros y salieron 11 y algo Entonces, 11 y algo, con el desnivel que tenía, la verdad es que, que varía un poco el tiempo, pero la verdad es que muy bien, la carrera a pie... Les digo, estaba deseando llegar al cuartel para soltar la bicicleta y, y desahogarme ya corriendo, porque sabía que ahí, que la de, en el Olímpico creo que había 200 participantes, 200 y algo, pues en, el, en el media distancia había muy poco, uh -huh. y ahí sufrir mucho la gente, porque claro no sabían, no son consecuentes de dónde iban y eran un par de vueltas en el Olímpico y la primera iban ligerito pero ya la segunda veis <ríe> una gana de retirarte que no veas pero nada no, muy bien, muy bien. la verdad es que contento sobre todo cabe destacar que lo casi de este año eh, has estado tú, tú más centrado en la, en la carrera a pie de hecho venías de hacer los 101, ¿no? sí, te digo que eh, meterme en agua llevaba prácticamente un año sin hacerlo Y llevo unos cuantos de años que me dedico, bueno, que hago preparos y me da tres tries para hacer eh, bandolerita, ¿no? enganchado, el año pasado fue mi primer 101 a pie, que no acabé muy bien y tenía las pinitas clavadas y este año pues, me la he quitado. Y venía eso, te digo, en un mes prácticamente había pasado por allí uh -huh. algunas horas más de noche, pero había pasado por el mismo sitio. Uh -huh. ¿Te ha dado tiempo a recuperar en, en solo un mes? Sí, la verdad es que sí, que... En el mes este que he estado desde 201 a, a preparar el triatlón, prácticamente ni he corrido porque ya sabía que, hombre, que, que tenía margen de carrera. Y me he centrado un poco en coger bicicleta y, ya te digo, y haber ido a nadar siete u ocho veces. De ellas una una en, en aguas abiertas, que fue en arco, que en verdad eso es lo que... En el sitio, que, a ver, no es que lo pasé peor, en el agua sino nadar en aguas abiertas que te da mucha sensación de agobio, mucho uh -huh. entonces no hay que ir habiendo nada una vez. Sino más, claro, porque claro. te viene de, de piscina nada más, luego... Claro, la piscina te guía por las líneas del suelo, las corcheras que tienen los laterales, pero claro, cuando te meten 200 personas allí, pegándote puñetazos, entre comillas, ¿no?, y queriendo nada y empiezan a rondarte cosas en la cabeza, que te duele el hombro, que te asfixia todo son paranoias de de la novatada, está metido las primeras veces en aguas abiertas con un neopreno que comprime, que pero yo te digo, recuperar, recuperar, recuperé bien. Uh -huh. Claro, un mes en el que te has centrado como tú dices, en natación o en bici, he dejado la carrera la carrera a un lado, eso te ha permitido recuperar porque digamos que el entrenamiento complementarial que habías llevado haciendo sí, sí. durante todo el año. Claro, ¿eh? como ya tenía, yo te digo, yo llevaba fondo Ese fondo... fondo de carrera, o sea, sí han salido desde noviembre más o menos 1000 y pico de kilómetros a pie, entre, yo te digo, entrenamiento, bandolerita 101 y mera tres trail, carrera de Benoca, unas cuantas de, ¿no? Y me he dedicado a eso a intentar rodar un poco la bici, a intentar de, de de entrenar un poco la subida porque sabía que el sector del bici era duro, y eso, y entrenar un poco. Pero yo te digo, hacía falta un pelín más, pero bueno, contento. Eh, por lo tanto, este año, más centrado en carrera, ¿el triatlón lo tienes ahí en un segundo plano? O... No, no, quiero... ya terminé 101, mi objetivo ya es empezar a lo mejor otra vez a meter algunas provecitas buscar... ...no sé si quiero... ...porque como te comentaba antes... ...el micrófono cerrado... Po, ...el tema laboral mío... Po, ...ha cambiado mucho y, mm. y... ...ahora me permite... ...tengo fines de semana libres, horarios mejores... ...no Joder, no, y, no hace nada... ...no hace nada eso... ¿eh? Sí, ...la verdad <risa> es que los toros de la barreza... ...se me envió... <risa> sí, sí, sí. Y, ...y eso y quiero... ...preparar, no sé si volver a hacer... ...desafío de Doñana que lo hice un año... Mm -hmm. Y me gustó mucho, tuve la mala suerte que este año pues, fue un año que suspendieron la natación bueno, porque estaba oh, un pescador, un chaval o algo, pero estoy mirando temas de vacaciones también que este año toca con la familia y entonces, pero bueno, que aseguro cargo una prueba más quiero hacer así, sí, tú, tú, tú al menos un, un al año caía digamos un sí. triatlón grande o largo o, de, o, o lejos o, sí. o con renombre caía no claro estuve en el 2016 en Vitoria mm -hmm. en el Ironman mm -hmm. el 2017 el año pasado no hice ninguno te digo mm -hmm. me chafaron el triatlón de Zara, Zara y am. me dio desmotivado al 200% y este año tampoco tenemos el Titán que era otra de las bazas que eso busó bueno 5 veces Y he buscado ahí, ahí con los compañeros de, de club allí de ronda y eso, pues se quieren preparar el campeonato de Andalucía, creo que en Emposada, que es un premio muy famoso. Lo que pasa es que yo también lo hice un año y aquello es un infierno, porque aquello es en Córdoba a mediados de agosto por la tarde, allí se corre a 42, 44 grados y, y este año es verdad que lo han cambiado de fecha. Entonces, ahí ando. A ver como cuadro. Uh -huh. Oye, lo de lo de la Titán, eh, recordemos que este año pues tuvieron problemas con, con tráfico, ¿no? Con eh, en su día se habló eso de que se iba eh, de que se olvidaban de, del proyecto, yo lo, yo creía que era en caliente. Resulta que sí, ¿no? Sí, sí, no hay. Por lo menos este año este y este año no hay. Yo te digo, ya venían tocado Titán, es una prueba bonita por donde se hace por el espíritu que ellos meneaban y de mano. Digo, yo la he hecho cinco veces y, uh -huh. y era casi un fijo ahí. y, y De los años uno, el, el año que hice el desafío Doñana, de no hice el Titán porque coincidió el sábado de Feria ubrique y claro, estaba trabajando y no me era, me era imposible. Pero ya el año pasado con el tema del triatlón olímpico este que lo usaron como el pequeño Titán, ¿no? como de, de preparación y demás, sí, sí. como eso salió mal, mucha gente se echó atrás en el titán y después tuvieron la mala suerte con el tema o dividi mala suerte porque pff, recuerdo que era el tema de papeles de guardia uh -huh. civil de suspensión de cortes de carreteras y demás no sí de, de, de guardia civiles detrás de los triatletas Lurtando, para que los dos años sí, sí. y... y otro año también muchos problemas con que se con la meteorología Sí. también que se neutralizó el tramo de bici, creo sí, recordar. Sí, que fue el décimo aniversario. ¿Qué eso si sí los dejo los dejo sí. bien tocados, ¿no? Claro, porque hubo gente que quería la devolución del dinero, algunos por pues, algunos se lo devolvieron de mala manera, ta, ta Pero que ya venía renqueando y este año por la hora puntilla. Y ya te digo, 2018 Unitedancia no de Cádiz. Uh -huh. Sé que va a haber una pequeña quedada entre gente que todos los años Se hacían, eh, realizaban el Titán ¿no? y que ya te digo a mí me han invitado a hacerla no sé qué día es, van a hacer la prueba ilegal no pues bueno van a quedar unos cuantos de amigos, van a nadar van a coger la bicicleta y van a correr sí, con entrenamiento sí, sí, simbólico ¿no? y ya uh -huh. está pero yo te digo, 2018, Titán, Sierra de Cádiz y no hay ni sufrida, ni Titán, parece que está la cosa está la cosa tensa por la Sierra co complicada, eh, con el boom de, que hubo en Ubrique de, del triatlón Recuerdo yo aquella vez que estuvisteis aquí tú y tu hermano ¿no? Mm. Para presentar, pues que queríais llevar a cabo un proyecto, un equipo. Eh, recuerdo que se animó mucha gente ya al tema de las combinadas, duatlón, triatlón. Eh, ¿Qué queda de, de todo eso hoy? Pues la verdad es que poco, porque... Mmm ya estamos hablando de hace unos añitos mm. creo, 2011 2010 2011 y nos desplazábamos raro era el fin de semana que no íbamos al castillo de la guarda íbamos a, a río y mina en taller por la zona de sevilla y teníamos un boom aquí la verdad que que tenía mucha gente, pero no sé, tú sabes como todo ahora nos ha dado la gente por el ultra, por el trail. Ultra y carreras por montaña, carreras ¿no? Carreras por montaña, ahora vamos a todos lados. Yo me he unido, pero mantengo, uh -huh. ¿sabes? Porque también la verdad es que es un mundo que es muy bonito, la competición por la montaña te da mucha libertad, mucha tranquilidad, ¿no? Pero la verdad, hombre, que a mí mis orígenes, ¿no? Por decir <risa> algo, son de triatlón y, y hombre, la verdad es que me da cosilla Mi hermano ya apenas tampoco hace. Ya aquí Javi Lamela, que es el que más se ha mantenido. Jesús Hinojo. tú no hay... claro. Ya estamos hablando de allí de... Por la, Uriqueño jerezano, ¿no? Uh -huh. y, y eso. Javi este año vuelve a ser otra vez el Ultraman este, el, el hispano. Que se hace también allí en Sales de Sara, de la Sierra. Uh -huh. o sea, en octubre creo que es. Pero eso. Hemos quedado poco. Jesús uh -huh. fernando en dualón porque re también. recuerdo... Recuerdo yo cuando fue el campeonato de Andalucía de Duarlón Que salieron varios ubriqueños campeones de Andalucía Sí, sí, sí el, el, el, Por categoría Claro, claro, claro No, no solo los dos hermanos Orihuela claro. Recuerdo a Mario Aguilar y no sé si alguno más Sí, sí, es eh, Por eso que, que, fíjate, parecía que aquello iba para sí. para arriba verdad, Hubo hasta, hasta un triatlón que que ve, se un, organiza ¿dos? aquí Dos, oh, dos uno, ediciones Uno en la piscina y otro en el pantano uh -huh. Batalla de Cardela Sí uh -huh. Pues, eh, ya decimos, eh, lo que cambia los bueno con los años es lógico también, ¿no? La gente va las evolucionando, modas. Lo, las modas también van pasando de, de un lado a otro. Y bueno, y ahora, si próximamente tienes a, algo pensado, alguna cita, ahora en verano se lo toma uno con mayor tranquilidad o... Pues, pensado, pensado, te digo, tema triatlón, estoy pensando de hacer el, el desafío Doñana, de que ¿Eh? es en septiembre, Coincide que es el sábado de feria de ubrique que este siempre es más o menos rondando la feria Pero como este año no me dedico al sector de la hostelería, pues lo estoy barajando. El problema es que coincide con vacaciones y demás, y no sé si... pero me gustaría mucho. Y o bien ese o el bien en Posada, que en Córdoba, que es un par de semanas después, una semana después y entremedio pues quiero, o tú sabes seguir entrenando, no quiere ir a nada otra vez con <risa> con lo justo, ¿no? Y aparte de esos triatlones, el el de el desafío Doñana de son 100 kilómetros de bici y pozada son 90, es decir, un media distancia, ya hay que hay un poquito más preparado, ¿no? Preparado, ¿no? Mm -hmm. Y 21 kilómetros de carrera a pie. Y entonces, seguir entrenando, me gustaría hacer la nocturna de Villaluenga viviendo uh -huh. las piedras esas a finales de ya, agosto a finales de agosto que van a hablar muy bien de ellas sé por dónde va ¿no? pues pasar bandolero por allí pero me gustaría hacerla lo que vaya apeteciendo más lo menos. que vaya surgiendo bueno, nada, Juan, que yo que me alegro mucho que hayas estado por aquí que hace tiempo que no, que no sí. nos veíamos que buena porque te veo que sigue, eh, sigues compitiendo eh, se te ve buen tipo también sí. es decir, estás metido ahí, ahí de lleno y nada, pues a, a seguir de la misma forma pues ¿eh? bueno, nada, muchas gracias Y nosotros nos despedimos también porque estamos ya fuera de tiempo. Son las seis y treinta minutos. Volveremos el lunes, pero el lunes por la mañana. Vamos a tener un especial eh, con relación a la apertura de la nueva temporada de verano en este caso, de la piscina de, de verano. Ya se enterarán el lunes por la mañana. Muchas gracias por su atención. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Urique.